Llevan salón. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Les doy la más cordial bienvenida a todos los hermanos que aquí están presentes. Y que aún a pesar de todas las dificultades pudieron estar aquí, pueden estar aquí celebrando con nosotros ese precioso día de Shabbat. Realmente le damos la gloria, la honra al Eterno, porque Él nos da la fuerza, nos da la i n t e r e s necesaria y nos da ese gran sentir. Deseo esa pasión por querer estar aquí en su presencia. Amén. La parasea de esta semana se llama b e j a Le s o h á b e j a Lotejá. Que significa levanta. Levanta. Y está ubicada en el b a m i l b a r Números 8, del 8 al 12. La Jacará está ubicada en Zacarías 2, 4 al 6. Y el Brihadassá está ubicado en, como leímos en la Torah, Romanos 8, 35 al 39. Para los que llevan nota, esta Para allá de esta semana tiene mucho significado, gran significado para todos nosotros, como todas las para a h o t Digo para allá en singular, para a h o t en plural. Y estoy seguro que esa t para allá de esta semana, que la vamos a compartir, la vamos a revisar en dos vertientes, dos formas. Nos van a confrontar de manera muy fuerte, muy contundente, con el Eterno. Oremos. a a r u Señor, Adonai, l el Ereinomé, Jaulán, s Rey del Universo, Señor, gracias porque así se ha placido que hoy podamos estar en tu presencia. En tu tabernáculo, bajo tu cobertura, en e s e día de Shabbat, Señor, en su casa de oración. Gracias, Señor, gracias por la administración que tú vas a t e n e r aquí, gracias por el rabino, su esposa, gracias por los, los que van a ministrar, los levitas, Señor, gracias por su. Su deseo tan fuerte de querer ministrar delante de ti,、sí. bendícelo, Señor, cuídalo, Señor, que fluya en ellos la administración perfecta que tú quieres que se haga en este día de Shabbat. Y bendícenos a todos nosotros y que podamos, Señor, abrir nuestros ojos y escuchar muy atentamente, oh Padre celestial, lo que tú tienes. que Decirnos a nosotros en este día, en tu nombre, amén. Como les dije, esa t paracha tiene mucho significado, hondo significado. Vamos a ubicarnos en Números, capítulo 8, a ver qué dice allí. Números 8 dice: Como leíamos en la Zorá, habló. Adonai a Moshe diciendo: Habla a a r ó n y dile: Cuando encienda las lámparas, las siete lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Esta, esta, esta parte de acá nos habla a nosotros, las instrucciones precisas que siempre el cerdo le da a Moshe. Para que se cumpla lo que él quiere que se haga. Él e s t á diciendo a m o s h e que le diga a Aarón que encienda las lámparas, que encienda el candelero, que encienda la menorá. ¿Por qué? ¿Por qué? Sencillamente porque en la menorá hay luz, aparece la luz. Y nosotros, nosotros a través de Masía, somos luz. Y nosotros somos luminares, como dice la Torah, somos luminares en este mundo. Nosotros somos los que llevamos la luz en el mundo, la luz para el mundo. Entonces, Él le da las instrucciones a m o s h e a Aarón, para que encienda la menorá. Y en ese momento comienza a fluir la luz: luz que debe resplandecer en nuestras vidas, en nuestros corazones. Nosotros no tenemos ninguna razón. Óigase bien, ninguna razón para estar tristes, para estar desanimados, para estar、eh, desencajados, porque en n u e s t r o rostros i e m p r e tiene que haber luz, la luz que pone el eterno en nuestra vida, ese brillo que sale por nuestros ojos, ese resplandor, eso que adorna nuestra vida, nuestro ser, eso tiene que estar siempre en nuestros corazones, en nuestras vidas. Amén. No podemos. No podemos ni debemos reflejar otra cosa que no sea luz, para que el que nos vea, vea la diferencia entre nosotros y el mundo. Amén. Posteriormente, el Eterno le da instrucciones también precisas en el capítulo 8 a Moshe para los levitas. Permiso. Y qué dice en el capítulo 8, versículo 5. También Adonai habló a Moshe diciendo: Toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Amén. El Eterno aquí también da las instrucciones muy precisas a m o s h e a los levitas, a los que van a llevar la adoración al Eterno, los que son responsables de conducir al pueblo para que adoren al Eterno, en espíritu y en verdad. Los adoradores, los levitas, t r e m e n d a responsabilidad. tienen. No es fácil ser un levita, no es fácil ser un, un adorador, no es fácil ser un ministrador. Realmente yo le doy gracias al Eterno por los levitas de nuestra congregación. Le doy gracias al Eterno por sus vidas, porque realmente lo han hecho hasta ahora y lo seguirán haciendo con esa pasión, con esa devoción. Desde el momento que usted entra acá, yo lo he vivido y lo viviré siempre. Cuando usted llega acá y usted entra a la administración, usted siente el poder del Eterno. ¿Por qué? Porque ellos son usados por el Eterno. Ellos han sido consagrados y ungidos por el Eterno. Todos los ministradores, todos los levitas, todos los adoradores de aquí de Bellacó. Entonces, usted cuando entra de esa puerta para acá, usted es bendecido. Usted es、eh, ministrado en el Eterno. Usted recibe bendiciones. Difícilmente, aun a pesar de los cargados, aun a pesar de lo, de lo、mmm, terriblemente、eh, que haya pasado durante las semanas, durante los días, es difícil que usted, cuando siente la administración de acá del Eterno, Usted se levanta de esa banca y empieza a adorar al Eterno porque está recibiendo la bendición y la palabra y la unción del Eterno tan especial. Amén. El Eterno nos bendice, el Eterno a nosotros ministra cada día, cada, perdón, cada momento en nuestros corazones cuando venimos con la disposición perfecta, con la disposición perfecta de recibir de su unción perfecta. De su palabra, de su ministración. La responsabilidad del levita, mis hermanos, es demasiado grande. Todos quisieran ser levitas, todos quisieran ser adoradores, todos quisieran ser ministradores. Pero eso tiene su precio, ¿verdad, rabino? Cada responsabilidad de un levita o toda la responsabilidad de un levita tiene su precio, tiene un gran precio que hay que pagarlo. El levita no es que l l e g a acá y de una vez se enchufa en la batería, se enchufa en la guitarra, en el micrófono y ya, voy a ministrar. No, eso no es así. Muchos han querido ser levitas aquí en esta congregación y en todas las congregaciones. Muchos han querido ser ministradores, adoradores, pero no quieren pagar el precio. ¿Creen que eso es? Ah, bueno, eso es pan y agua, yo me lo como rapidito. Eso no es así. Aquí en esta congregación, eso no es así, ¿verdad, Esteban? Eso no es así. El que quiera ser levita, el que quiera conducir al pueblo ante el Eterno, en alabanza, en adoración, tiene que pagar el precio. Porque eso no es cuestión de ánimo, mis hermanos, o estado de ánimo. Ah, bueno, hoy amanecí con el ánimo por, el, bueno, por los cielos. Por las alturas espirituales. Ah, quiero ser levita. ¿Dónde, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pónganme. Ahí estoy. Pero mañana amanezco con el ánimo por el piso, lleno de depresiones, muy deprimido, y ya no. Ya no, no sirvo para ser levita. No, Eso no es así. Y aquí en Bellacot hacen falta muchos adoradores, mis hermanos. Aquí hacen falta muchas personas dispuestas que realmente quieran adorar, alabar y conducir al pueblo en alabanza y en adoración, en espíritu y en verdad, s a n c e l e eterno. Amén. Yo les doy ese rezo a todos ustedes para que realmente piensen y vean que sí pueden, pero tienen que pagar, o hay que pagar, o tenemos que pagar el precio. Llevar la, la alabanza, llevar al pueblo, conducir al pueblo. Y aquel pueblo no era fácil. Ahorita nosotros tenemos todo, absolutamente todos los instrumentos, herramientas, tenemos todo para ministrar un pueblo. Pero falta lo más, o sea, lo más importante es la actitud. Que tengamos la actitud adecuada para ministrar. Amén. Bueno. Ahora piense ustedes, el pueblo de Israel, los hebreos, ellos venían, venían pasando el desierto, venían este, transitando por el desierto, lleno de bendiciones, lleno de milagros, lleno de prodigios, y en vez, como dice la palabra, en vez de venir contentos, como venían Ya venían quejándose, venían quejándose. El pueblo de Israel venía quejándose. Es decir, se olvidaron aparentemente fácilmente de cómo el Señor los pasó por el Mar Rojo. Se olvidaron de los milagros que el Eterno hizo con ellos durante todo ese tiempo, ese transitar. Se olvidaron de los milagros, las maravillas, los prodigios. De todo lo que el e Cerro ha había hecho con ellos. Y comenzaron a quejarse. Comenzaron a quejarse. Oigan bien esta palabra que les estoy diciendo: Quejarse. Quejarse. ¿Por qué? Porque la queja tiene muchas connotaciones. Eso lo vamos a ver ahorita. Pero el pueblo comenzó a quejarse. ¿A quejarse de qué? A quejarse. Cosa que llegó a oídos del Eterno, a quejarse de que ellos querían más, querían, este, eh, eh, como dice la palabra, querían、eh, pescado, que se estaban acordando de las cebollas, de los ajos, se estaban acordando de las sandías, de todas aquellas cosas. Empezaron a quejarse. O sea, se olvidaron de su esclavitud. Se olvidaron de su esclavitud. Vamos a ver qué dice acá el pasaje que tenemos aquí en Ben Midbar 11.1. e n 11.1 nos dice: Aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Eterno y lo oyó. Adonai y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Adonai y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a m o s h i y Moisés oró a, al Señor y el fuego se extinguió. Pero allí, allí cuando el fuego se extingue, allí no se, no, se, no se terminó el problema, el problema siguió porque el pueblo seguía rebelde. Una parte del campamento fue extinguida, claro. Recordemos que el, cuando el pueblo venía, salió de Egipto, hubo una mezcla de los egipcios y de los hebreos, y esa mezcla hizo que los hebreos fueran influenciados más por el pueblo egipto, que los como q u empujaba los e v e r d a quejarse más delante del Eterno. Entonces, aquí nosotros podemos ver. Que no todo el pueblo se quejó, no todo el pueblo se quejó, pero se pagaron las consecuencias. Una parte del campamento pagó las consecuencias. ¿Y qué era lo que ellos querían ahora? ¿Por q que u é era lo que, ¿por qué se quejaban ellos ahora? Ellos se quejaban porque querían carne. ¿Por qué se quejaban ellos? Porque querían carne. Vamos a ver. Que dice la lámina número uno, el p o p u l a c h o p i e n se bien. La chusma o la c h que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable, y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿Quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos g r a c i a s en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito, nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Amisbar 11 del 4 al 6: Nada hay para nos, nuestros ojos, excepto este maná. Ellos dicen aquí que comían gratis, todo lo tenían de gratis, pero es que se les olvidan todos. Nosotros somos así, se nos olvidan las cosas. ¿Cómo es eso de que comían gratis? Que el pescado que les daban allá, que c o n s i g u e n allá en Egipto, era gratis. Mm. Hasta la paja se la negaron para hacer los ladrillos, le negaron la paja y ellos tenían que construir esas este, edificaciones con la paja y el ladrillo que ellos hacían, y a eso, a eso se lo negaron. Entonces, ¿cómo es que le van a dar el pescado gracias? Le van a dar、eh, las cebollas, los ajos, todo eso se lo van a dar gracias. Ah, entonces fue que se les olvidó. Se les olvidó prácticamente toda la esclavitud, todos esos momentos tan, tan vergonzosos, tan tristes, tan duros que ellos vivieron allí, en Egipto. Y así somos nosotros. Ayer pensamos una cosa o sentimos una cosa y hoy, oye, se nos olvidó otra cosa. Cuando entonces el Eterno es quien nos toca. Epa, Alberto, ¿qué se está pasando? s e olvidaste de lo que yo hice por sí ayer y el cierre y todos estos días, ¿Mm? s e olvidaste de eso y a qué, ah,、oh, sí, Señor, tienes toda la razón. Y el pueblo siguió quejándose porque quería carne, porque eso era de g r a t i s El pescado que ellos dicen que era de g r a t i s no, eso no era g r a t i s nada. ¿Por qué no era g r a t i s Por la sencilla razón de que los pescadores de Egipto, que eran muy hábiles, muy hábiles, De repente se les escapaban de las redes de, de, de sus redes, se les escapaban algunos peces pequeños y se los daban a ellos que estaban ahí al lado, a los hebreos. A ver, tengan ustedes ahí para que se, se lo coman. El pueblo de Egipto era muy fértil en cebollas, en ajos, en todo eso, y también lo que les sobraba, tengan ustedes, eso lo consideraban ellos de gratis, de balde. Se acordaban de eso, pero no se acordaron de todas las maravillas como el Señor lo sacó s de allí, del pueblo de Egipto. Cosa, ¿no? Qué cosa tan terrible. Y así somos todos nosotros. Realmente no existe nada gratis. No existe absolutamente nada gratis. Todos nosotros tenemos que ganarlo. ¿Mm? ¿Pero por qué? ¿Por qué el pueblo llegó a considerar que ellos estaban.? Eh, se estaban quejando. ¿Por qué el pueblo se quejaba? ¿Por qué el pueblo llegó a una condición de queja tan grande que llegó a oídos del Eterno y el Eterno quemó parte del campamento? Porque la queja es una afrenta contra el Eterno. La queja es una afrenta contra el Señor. No debemos ni siquiera pensar en un momento en quejarnos. Estemos pasando por la s circunstancia s que estemos pasando, mis amados hermanos, no debemos quejarnos ni por un momento. Dígale al que esté a su lado para que no se duerma: no te quejes, el Señor está contigo. No te quejes, el Señor está contigo. Ahora, ¿cuál fue la razón del descontento de por qué el pueblo se estaba quejando? ¿Cuál fue la razón? Preguntamos. La respuesta es muy sencilla. El Señor ya les había dado Torah. El Señor les había dado la Torah al pueblo. Pero no la estaban viviendo. No la estaban viviendo. ¿Y por qué no la vivían? Porque ese pueblo estaba acostumbrado a qué? ¿A qué estaba acostumbrado? A la vida fácil. A que todos se lo daban. A que todo s el o Eterno l se los ponía allí. Bandeja de plata. El pueblo, ese pueblo de Israel que venía por el desierto. Mire hermano, ni lavaba. Acuérdense. Ni lavaba. Ni planchaba. Ni nada. Absolutamente nada. No. Ellos, fíjense. Calzados tenían todo el tiempo. Todo el tiempo tenían su calzado, sus ropas, ¿verdad? Hay algunas mujeres que decían, bueno, o、oh, dicen, ¿cómo quisiera haber yo vivido en ese tiempo para no tener que planchar? ¿Mm? Claro, cosa que más le, le le irrita a una mujer es tener que planchar. Bueno, ellos no planchaban. Entonces, ¿por qué se quejaban? Porque. No vivían conforme a la Zorá. Porque, aun a pesar de que el Señor les daba, les dio la Zorá, no vivían conforme a la Zorá. ¿Por qué? Porque la Zorá tiene sus preceptos. Tiene sus preceptos. Y el Señor le dio la Zorá al pueblo de Israel para hacer del pueblo de Israel una nación santa, una nación, una nación de real sacerdocio, pueblo santo, amado por él. Para eso le dio el Eterno la Zorá al pueblo de Israel. Para ser un pueblo grande, bendecido, diferente a todos los pueblos. Pero no la estaban viviendo. No la estaban viviendo. Ellos querían la vida fácil, querían la carne, querían el pecado, querían todo. Que, que el Eterno les q u i e r a dando todo con, con la misma facilidad. Y por eso se quejaban. Qué fácil es quejarse, ¿verdad? Qué fácil es quejarse. Y más, difícil, y más fácil es,、eh, perdón, difícil es reconocer que nos estamos quejando. Eso sí es difícil, reconocer que nos estamos quejando. Bendito sea el Señor por su misericordia. Bendito sea el Señor porque en medio de, de tantas dificultades. Que a veces nosotros nos quejamos, el Eterno es tan misericordioso para con nosotros que nos dice: quédate tranquilo, quédate quieto, yo estoy c o n s i g o no te preocupes, yo estaré c o n s i g o siempre, aún a pesar de la queja. Ante esa situación tan difícil que la que estaba atravesando el pueblo, Moshe no hallaba qué hacer, no encontraba qué hacer para darle carne a ese pueblo. Y no era darle carne a un pueblo así como el de nosotros, de 40, 50, 60 personas. Eran más de 600 mil, 800 mil personas. ¿Y de dónde voy a sacar yo carne? Le pregunta el Fuárez, le pregunta Señor. ¿De dónde voy a sacar yo carne para darle a todo este pueblo? Dime, ¿será que se abrirán los, los, los mares? ¿Saldrán los peces? s t o d a s las ovejas、eh, se, serán、eh, llamadas para, para darle carne a todo ese pueblo? ¿Y qué le responde el Eterno? Siempre el Eterno respondiendo ahí con su sabiduría, con su ternura, con su cuidado, con, bueno, con su amor a m o s h u é le r e s o n d e ¿Qué le responde? Vamos, a lo que le responde el Eterno a m o i s é s Ya viene la respuesta, nos, nos colocan en. Intención. A ver cuál fue la respuesta del Eterno para Moshe. ¿Ya? La respuesta del Eterno de Moshe está en Bamisbar. Capítulo 11, versículo 23. Capítulo 11, versículo 23. Respuesta contundente que el Eterno le da a m o s h e Cuando m o s h e viene al Eterno, ¿de dónde voy a sacar toda esta carne para el pueblo? El Eterno le dice: m o s h e ¿acaso se ha cortado? Aquí está. Y el oído, i m o s h e Está limitado el poder del o í r ahora verás si mi palabra se cumple delante de ti. Está limitado el poder del o í r ahora verás si mi palabra se cumple delante de ti. Qué privilegio que nos hablen así, que nos digan: Te voy a, a responder para que veas lo que yo hago delante de ti, para que t u s ojos vean. Para que no tengas duda de mi poder. Para que no tengas temor nunca jamás. Y le dice el Eterno: Delante de ti、sí, vas a ver la gloria mía. Amén. Y les voy a dar carne. Sí, les voy a dar carne. Y no les voy a dar carne por un día, ni por dos días. Ni por cinco días, ni por diez Le voy a dar carne hasta por treinta días, por un mes. Hasta que la carne les salga por las narices, dice la palabra. Carne les voy a dar. ¿Quieren carne? Les voy a dar carne. Coman bastante carne. Fíjense, suena feo. Pero esa es la realidad. Les voy a dar carne hasta que. Bueno. Y el día que comenzó a caer carne, a recoger la carne, el pueblo comenzó a recoger la carne. Es interesante porque el que menos recogió carne ese día, o esos días, recogió 10, dice la palabra, 10 montones. 10 montones de carne. Un montón. Un montón representa un homer, una medida, una medida de, de capacidad, un homer. Diez montones serían entonces diez homers. Y cada homer tiene la capacidad de 220 litros. 220 litros, o sea, 220 kilos. Y el que menos recogió, dice la palabra, recogió. 2.200 kilos de carne, el que menos recogió. Ahí está, querían carne, yo les doy carne. Tengan carne, coman carne. Bueno, nosotros、eh, nos cuesta mucho en estos días comer carne, ¿no? Porque está un poquito costosa. Pero desde el 99, desde el 2000 para acá, muy poco se le ve la cara a la carne. O sea, por lo menos nosotros. Comemos otras cosas. Pero el pueblo quería carne y se quejó porque no estaba comiendo carne. ¿Por qué, por qué realmente el pueblo tenía tanto, tanto, tanto deseo de comer carne? No es que tenía un deseo enorme de comer carne, sino siempre el ser humano. La necesidad insatisfecha de querer siempre más. Querer siempre más y pedir más. Miren, hermano. Mira, Nosotros estamos acá en Bellacor. Este es un lugar ungido y consagrado por el Eterno. Amén. Amén. Este es un lugar. Ungido y consagrado por el Ecerno. Estamos aquí en Bellacó. Y yo le doy gracias al Ecerno porque, como siempre lo digo, porque llegué aquí a Bellacó. Y yo sé que muchos de ustedes también, o todos ustedes también, le dan gracias al Ecerno por estar aquí en Bellacó. No tenemos carne, no tenemos la carne. Pero tenemos una gran lluvia de bendiciones en nuestras vidas. Tenemos bendiciones a nosotros, a la familia Bellacó. Lo digo, lo repito y lo repetiré hasta el cansancio. No nos falta absolutamente nada. Y mucho menos carne. No nos falta nada. Esta familia de Bellacó siempre estará satisfecha en todas las necesidades que el Eterno quiere para cada uno de nosotros. Amén. No nos faltará absolutamente nada. Todo lo tenemos nosotros. Todo lo que tenemos. Y lo que no tenemos es porque no sabemos pedirle al eterno. Porque, como dice la palabra, y no obtienes todo porque no sabes pedir. Pero cuando nosotros descubrimos el cómo pedir al eterno las cosas, lo tenemos todo. Y a nosotros no nos falta nada. Y como dije en la predica pasada, como lo dije en la predica pasada, en la p a r a c h a v a que yo estuve acá, Beyacob, aquí no falta absolutamente nada. Ni faltará nada. En s h a b h a t la semana pasada, celebramos s h a b u a t acá. Y parecía que no había gran cosa para, para celebrar el s h a b u a t la festividad. Y así, bendito sea el celo y bendigo a la hermana de la Rebexa, que así, ¡juá! Apareció la comida en abundancia y aparecieron las manos que la prepararon y aparecieron todos los ingredientes y apareció todo y todos comimos acá en nuestra fiesta de Echavo. Amén. ¿Por qué? Porque aquí nunca falta nada. Nunca falta ni faltará nada. Amén. ¿Podemos quejarnos o debemos quejarnos? Piensen por un momento. ¿Hay posibilidad, o pensemos por un momento, ¿hay posibilidad para que nos quejemos? No. ¿Por qué no? Porque la queja, mis hermanos, la queja hace demasiado daño. La queja es una afrenta contra el Eterno. La queja es dudar de las bondades y misericordia s que el ser n o tiene para con nosotros. No podemos quejarnos. ¿Qué consecuencias para nosotros traería la queja? ¿Qué consecuencias? Problemas físicos, problemas, enfermedades físicas, enfermedades mensales, enfermedades espirituales. La queja es. No nos conduce a ninguna parte, sino por el contrario, nos aleja de la bendición del Eterno. Y eso no es lo que nosotros queremos. Contrario a la queja es la alabanza. Allí sí, en la alabanza, debemos meternos nosotros. En vez de quejarnos, ¿qué debemos hacer? Alabar al Eterno, alabar al Eterno, bendecir al Eterno, glorificar al Eterno, amar al Eterno. Y, la, y agradecer, porque también, contrario a la queja, es la g r a c i o s u Debemos d ser siempre agradecidos. La g r a c i o u d A gracioso, agradecidos por todo. Agradecer l al eterno por todo. Cuando estaba estudiando la. Preparando este, la parachá, compartía yo con mi esposa y mis hijos sobre la gratitud. Y ella me decía algo que yo no había pensado. Dice: Debemos agradecer al Eterno por todo, debemos ser agradecidos por todo. ¿Y por qué tú eres agradecida? Le pregunto yo. Bueno, mira, yo salgo, de la, yo salgo todos los días a las cinco y media de la mañana. Y yo solamente le ruego al Eterno, le ruego que me deje entrar al metro, al metro, al vagón, y que me permita, al entrar al vagón, pasar de la puerta de donde estoy entrando a la otra puerta, para que cuando yo me vaya a bajar en Capitolio pueda salir. Ya para mí eso es. Todo lo que yo necesito durante el día. Porque lo demás vendrá por allá y dura. ¿Y cómo es eso? Bueno, porque es tanta la gente que se monta que hace difícil que tú te muevas en el vagón. Pero cuando las personas allí en la estación se montan, de alguna forma misteriosa, ya sabemos qué es, ellos se van rodando, se ruedan y le dejan el espacio libre, me di cuenta ella. Le dejan el espacio libre a mi esposa para que ella y mi hija, s e i d y se trasladen a la otra puerta. Eso es ser agradecido. Por allí comienza, en esas, en esas pequeñas cosas, c o m i el n z a e agradecimiento. Agradezco al Eterno por todo. Cuando digo todo, hay que ser muy, muy, muy específico. ¿Por qué debo agradecer al Eterno? ¿Por qué debo agradecer al Eterno? Yo agradezco al Eterno por estar aquí con ustedes en este día de Shabbat, en llevarles esa palabra, en esa parachá. Yo agradezco al Eterno porque me dio la bendición de saludarlos esta mañana. Yo agradezco al Eterno porque veo rostros alegres, contentos. La alabanza, mis hermanos, es contrario a la queja. La gratitud es contrario a la queja. ¿Por qué entonces nos quejamos? No debemos darle posibilidad a la queja en lo absoluto, para nada. ¿Por qué? Porque, como dije hace rato, la queja nos aleja del eterno. Y la idea es acercarnos cada día al eterno, estar en sus atrios, estar su, bajo su cobertura. ¡Amén! Y qué bueno es estar en la cobertura del eterno. ¿Podemos quejarnos? No. Por eso es que mi lema es: ¿Cómo Mi lema es... s está, el señor s e q u e r a Mejor imposible. No me quejo. Ah, pero. No, no, estoy mejor. y ¿Mm? a、ah, otras cosas. ¿Mm? Pero ¿cómo está? Mejor imposible. Y le voy a decir algo: esta frase. Hacía manera, esa frase de mejor imposible, me ha ganado el hecho de que muchas instituciones, por las patologías que yo he pasado, patologías son enfermedades, me han llamado para dar charlas de motivación, de, auto, de, de autoayuda a muchas personas que, por algunas dificultades, están pasando por momentos difíciles, bien sea de salud. Bien sea por X situación. Pero mis ojos, mis ojos, lo que reflejan es, es eso: es eso. Como dije al principio, sus ojos que brillen, que brillen, todo el tiempo, con el resplandor, con la luz que el Eterno quiere o ha puesto en su mirada. Amén. ¡Qué bueno es el Eterno! ¡Qué grande y misericordioso es el Eterno! La queja lo destruye absolutamente todo. Hay un versículo que está en Primera de Tesalonicenses 5, 16, 17. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 17. Ese versículo, desde ese pasaje, desde mis años mozos, fueron como ayer más o menos, yo le puse el nombre de Estadorat. Son tres versículos. Está dorado. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 17 y 18. ¿Por qué le puse el nombre de s t a esta dorada? Primero dice: Estad alegres en todo. Ese es el primer versículo. Estad alegres en todo. El segundo versículo, que es el 17, dice: Orad sin cesar. Y el 18 dice: Dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad para con vosotros en Machía. Dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad en Machía, nuestro Redentor. Les invito, mis hermanos, para que ustedes ese pasaje de Primera de Tesoralicenses lo graben, lo copien, lo asimilen. Y lo tengan siempre en sus mentes y en con su corazón. Esos tres versículos son el lema de mi vida y el lema de muchos de ustedes aquí también. Estad alegres, gozosos, orad sin cesar y dad gracias a Dios en todo. No en ese y aquello, no. En todo. Absolutamente todo. Amén. Amén. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Quién quiere estar en la nube de misericordia, del amor, del eterno? ¿Quién quiere estar en esa nube? No fueron todos los amenes que yo quería escuchar. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿quién quiere estar en esa nube de misericordia, de amor, bendiciones que el eterno quiere para con nosotros? Así es, así es. Como decíamos esta mañana en el Mazobú, cuán grandes son sus tiendas, oh Jacob, y su tabernáculo. Yo quiero entrar allí y sentir, sentir su santidad. Amén. Aquí nosotros podemos ver en el capítulo 9 de Bambisbar. Vamos a ver. Ajá. Aquí está. ¿Quién desea vivir en la nube del Eterno? En Bambisbar 9:15 dice. El día que fue erigido el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo, la tienda de testimonio, y al atardecer estaba sobre el tabernáculo algo que parecía de fuego hasta la mañana. Algo que parecía de fuego hasta la mañana. Amén. Estar en la nube del Eterno. Yo lo he sentido y yo sé que ustedes también lo han sentido. Amén. Lo han vivido, lo hemos vivido, estar bajo la nube del Eterno. El pueblo vivía bajo esa nube, tanto en la mañana como en la noche. En la mañana, para protegerlos del sol, y en la noche, para protegerlos de ese frío tan duro. Era la nube, con lo cual el, el, el Señor estaba cubriendo al pueblo. Nosotros estamos siendo cubiertos aquí en b e l l a c ó por la nube del Eterno. Usted, desde que entra en esa puerta, este tabernáculo, este tabernáculo es la nube del Eterno. Es la nube que nos cobija, la nube que nos protege, la nube que nos da las bendiciones, la, nu la nube que nos da todas las misericordias que el Eterno quiere para nosotros. Esta es La nube, el tabernáculo que nosotros necesitamos y debemos ansiar a cada momento, a cada instante. Por eso, en la predica pasada o en la paraseada pasada, yo le daba el nombre a esa paraseada de que Bellacó era tierra que fluye leche y miel. Era no, es tierra que fluye leche y miel. Amén. Y así ha sido, y así será. Pero en esa paracha le digo que Bellacó es nuestra nube, donde el Eterno a nosotros nos cobija, nos protege, nos cuida, nos guarda, nos da todo lo que necesitamos. El Eterno, lo único que nos pide a nosotros es que nosotros seamos fiel a Él, fiel a Él, más nada. Pero aquí en Bellacó, en esta nube, sin incluir la cocina, porque a veces en la cocina, Van allá algunos, y disculpen eso, a quejarse. Van a hablar, se pierden el mensaje, se pierden la para s h l á se pierden la adoración, se pierden en muchas cosas. Este es el tabernáculo, es la nube, esa nube que tenemos nosotros aquí, debemos aprovecharla. Cuando usted llega y entra y se sienta, usted está bajo la nube del eterno, porque Bellacó es nube del eterno. e s la nube que no, de, no, de nosotros. Amén. Amén. Así es. Nosotros estamos bajo la cobertura del Eterno. Y vuelvo y repito: para mí, para la familia Sequera, para mis hijos, ha sido de gran bendición y nos sentimos muy orgullosos de estar bajo la cobertura de esa nube, bajo la cobertura de v i l l a c ó n Yo alabo al Eterno por eso. Y realmente,、eh, En esta nube, aquí donde usted está sentado, algunos, algunos están allí entretenidos en sus pensamientos, pero aquí nosotros no necesitamos absolutamente nada. No necesitamos nada. Así como dice el salmista, ¿qué dijo el salmista? David en el, en el Tejilín 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará, pero yo no digo faltará porque es un futuro. Nada me falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Conforzará mi alma. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su callado me infundirán aliento. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de mi padre. Moraré por largos días. Amén. Esa es promesa del Señor para nosotros. Esa es para usted, para su familia. Promesa. Nosotros aquí lo que tenemos es que apropiarnos de esa promesa que el Eterno tiene para nuestras vidas. Apropiarnos. Creer que el Eterno nos tiene esa promesa. Y si me voy un poco más allá, el Tejilín 91 que dice. Que lo leemos en cada jactalá nosotros. En cada servicio de jactalá, lo leemos. El Tehilín 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a mi Señor: ¿en quién confiaré? Esperanza mía y castillo mío. Él nos librará de los lazos del cazador, de la peste destructora. Adarga y escude su verdad, hermanos, esa es, esa es palabra del Eterno, esa es una palabra que nosotros debemos apropiarnos cada día. Adarga y escude su verdad, no temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que ande en el día destruyendo. Caerán a tu lado mil y a tu diestra diez mil, y a ti no te caerán. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque é p o r q u Él enviará a sus ángeles, a su malahín, para que s o b r e g u a r d e tu morada, para que se protejan. Y Él, hermanos y hermanas, Él nos lleva aquí en sus manos. Aquí en sus manos, a todos nosotros, a Rolando, a Esteban, al el hermano Elí, a todas ustedes, nos lleva en sus manos. ¿Para qué, ¿Para qué nos lleva en sus manos? Para que n u e s t r o p i e no t r o p i e c e con ninguna piedra. Para que nuestros pies no tropiecen con ninguna piedra. Por eso Él nos lleva en sus manos. ¿Qué más le podemos pedir al Eterno? ¿Qué más podemos nosotros pedirle al Eterno que haga con, por nosotros? Cuando Él nos está llevando. Él no se está llevando en sus manos día y noche. Y con todo eso termina el salmista diciendo: Me invocará y yo le responderé. Lo sanaré de todas sus angustias. Lo liberaré. Lo glorificaré. Y le daré largura de días. Y le mostraré mi salvación. Amén. El pueblo judío, el pueblo judío, nuestros hermanos judíos, ese es su salmo por excelencia. Ese es su Tejilín por excelencia. Ellos no hacen ninguna actividad si no está el Tejilín noventa y uno ¿Por qué? Porque esa es realmente la esencia de todo judío, el que tiene una verdadera relación con el Eterno. Y yo les invito, les hago ese reto, para que ustedes, de ahora en adelante, como dije, vamos a tener dos vertientes, como le s di j e al principio, dos vertientes: una donde hablamos sobre la queja y la otra donde estamos hablando sobre el e t e r n La nube del Eterno, la cual es b e l l a c ó b e l l a c ó es nuestra nube. Llévese eso en su mente y en su corazón. b e l l a c ó es nuestra nube. La nube donde aquí no nos falta absolutamente nada. Amén. Amén. Así es. Pasemos un por un minuto a ver lo que dice la j a c t a r á El versículo de la Hácara, que está en Zacarías 2, 2, del 4 al 6. Zacarías, en el libro de Zacarías 2, ajá, aquí está. Amén. O sea, Tegarías 4, 6, 7. Y continuó él y me dijo: Esa es la palabra de Elohim a Zorubabel. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice Elohim de los ejércitos. ¿Quién eres tú, o、oh、g r a n Monte, ante Zorubabel? Se convertirás en llanura y él sacará la piedra clave entre aclamaciones de gracia, gracia a ella. ¡Qué tremendo! ¿Quién eres tú, Obramonte?、Oh、Ante Zoroabel te convertirás en llanura. ¿Y qué más dice en el versículo? Volvemos al versículo de la Parashá, de la Zorá, b a m i s b a r 35,、eh, 11:35. Lo busco, Bameisbar, once, ya, ya está aquí, diez, perdón, diez treinta y 34, 35, 36. 10, 34, 35, 36. De Bamidbar. Y la nube del Señor iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: Levántase, oh Adonai, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de su presencia los que se aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: Vuelve, oh Adonai, a los millares. de Millares de Israel. Todas las mañanas en el Shabbat decimos, en el servicio de Torah, decimos, Kuma Adonai, l e v á n t a s e o、oh、Adonai, l e v á n t a s e o、oh、Adonai. Por eso la relación de la parashah que dice, Vea, vea, a l o t e j á l e v á n t a s e l e v a n t a e estar de pie. Nosotros estamos. De pie, estaremos de pie siempre ante el e e r n o doblados nunca jamás, caídos tampoco, nunca caídos, estaremos siempre de pie delante del e e r n o Y yo les animo para que esta palabra, esta palabra, ustedes la puedan discernir, la puedan,、eh, si se quiere, analizar. Porque ha sido de gran bendición para mi vida y para la familia, para mi familia también. Finalmente, quiero concluir con un pasaje que está en primera de Juan 4, 16. de Juan 4, 16. Y dice: Y nosotros hemos conocido. Y creído el amor que Elohim tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Elohim. Y Dios en Él. Lo vuelvo a leer. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece Permanece en Dios y Dios en Él. Amén. q u é bueno es el Señor. Y la l b r í j a d a s h a que leímos también en la Torah, que está en Romanos 8:35 y 39, ese sí lo tenemos allí. Ahora, yo voy a pedir a todos mis hermanos y hermanas que se pongan sobre sus pies. Y vamos a leer con integridad de corazón ese pasaje. ¿Quién nos separará de la m o r de Yeshua? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito: por causa s u y a somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén, b i amén. Qué tremendo, ¿no? Ni nada nos separará nada, del amor de Yeshua. Nada, absolutamente nada. Voy a pedir que inclinen sus rostros. Vamos a orar al Eterno. Señor, gracias, gracias por s u palabra, gracias por la revelación que nos has dado en este día de Shabbat. Gracias porque tú has estado en esta nube que es Bellacó, en este, en este tabernáculo, tú has estado con nosotros y nos has ministrado una vez más. Nos has dado tu palabra, Señor. Te rogamos, oh Padre eterno, que en tu nombre todo lo que tú nos has enseñado en este día podamos nosotros ponerlo en práctica en nuestros corazones y seguir, seguir Señor, por sobre todas las cosas, seguir creyéndote a ti, Señor. Creyéndose así, creyendo en todos los milagros, en todas las maravillas, en todos los prodigios que tú pues d e y haces por nosotros cada día. Gracias Señor, por la vida de todos los que estamos aquí presentes, y gracias y te alabamos, te se bendecimos Señor, te se bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Gracias, bendito Señor, cúbrenos con tu presencia, cúbrenos, úngenos con tu Con la, con la unción de tu, de tu aceite fresco, Señor. Úngenos, Señor, con tu espíritu, Señor. Y gracias, Padre, porque tú nunca, pero nunca nos abandonarás. En tu nombre, Amén.